Pasaremos a hablar, muy brevemente, eh, Pollito, del destino de las obras de Maurice Utrillo. Utrillo, dirían sí. los, los franceses, que también decían Picasso. Sí, también. Eh, o Dolina. Sí. fue Magdá. Sí. Fue un pintor francés que vivió gran parte de su vida en Montmartre. Había recibido influencias del impresionismo y más tarde, al igual que Picasso, tuvo distintos periodos de los cuales él no era totalmente consciente, ya que eso son cosas de los críticos. El más famoso es el Período Blanco. Para los que, a ver si se acuerdan, Utrillo siempre parece estar pintando edificios, ¿viste? está lleno de ventanitas, son paisajes urbanos. Sí, porque estaba en la Plaza de Tertre arriba. Sí, pero siempre ¿eh? los edificios, sí, sí, no. este, siempre hay eh, eh, mucho detalle. Arquitectura. Arquitectura, es una pintura muy eh, de arquitectos, la de Utrillo. Había nacido en 1883 y era hijo de una amiga de este programa, Suzanne Balladon, que no era otra que la que había tenido como amante a Eric Satie y luego lo había abandonado. Eh, Suzanne era al mismo tiempo pintora y modelo, de manera que este tuvo muchos amantes a través de este clásico tráfico sexual entre modelo y pintor. Claro. Como ella era las dos cosas, recorrió estas avenidas sexuales en ambas direcciones. <risa> pero eh, Eric Satie se había enamorado de, de Chizan Baladón y ella un día lo dejó. Anduvo un tiempo, como siempre sucede, ah. eh, y ella se fue, y pero él no, y quedó. <risa> él quedó. Y quedó enamorado y, y la esperó, y empezó a esperarla. Y durante muchos años... Eh, se negaba casi a salir de su casa salía poquísimo sí. y si salía iba hasta un bar que había en la esquina y la esperaba ahí incluso eh, se negaba que se sentaran con él porque pensaba que en una de esas iba a venir Cizón sí, y no vino eso no vino, no vino. pasaron 20 años y, y no vino hasta que él dejó de esperar que es lo que hubiéramos hecho nosotros a, a los 15 eh, minutos, a sí. los 15 minutos. Sí. O a los tres años. A los 3 años. Sí. años no, Tiene no, razón. Hambre. Para no canchelear a los tres años Todo, en, bien. en la vida de todos nosotros hay hay una espera de la que nos arrepentimos. Hmm. Eh, seguramente a ti se habrá arrepentido, no creo que haya tenido mucho tiempo para arrepentirse. <risa> Pero este esperar demasiado o esperar a esperar un tren que ya pasó. Eh. Eh, es algo que más tarde o más temprano produce en en el transeúnte un, arrepentimiento. Claro. un arrepentimiento, de eso. Sí, Una arrepentimiento sobre todo creciendo que va a volver lo mismo sí, sí, claro. bueno, eh, Suzanne tuvo muchos amantes como se ha dicho y uno fue el señor Miguel Utrilio que era uno de los tantos catalanes que visitaban Montmartre cuando Suzanne quedó embarazada el tipo se volvió a Barcelona y jamás la volvió a ver. Y de esa unión nació el chico, Maurice. Allá por 1906, bastante después, susan vivía en Montmartre con su hijo, Maurice, con su madre, con la mamá de Susana, y con un señor con el que se había casado, cuyo nombre ahora no, no recuerdo. Pero el matrimonio no duró mucho, porque Susana se enamoró de un electricista que se llamaba André, eh, que tenía la, tenía la misma edad que Mori y su hijo, ¿no? Susana eh, abandonó a su marido y se fue a vivir eh, con el electricista y con su hijo. Parece que vivían en un departamento que les había alquilado un escritor. En esos tiempos Utrilio empezó a pintar. En realidad los tres, Susana, eh, Utrilio y el electricista, discutían todo el tiempo, peleaban por cualquier cosa... Y se armaban unas peleas fenomenales y parece que se tiraban de todo. Por cualquier cosa, ¿eh? ¿Por qué allí? Como esas cosas que uno oye por la ventana sí. de esos edificios y vive en barrios acomodados. Cuando uno vive en barrios acomodados como yo, todo el tiempo por la ventana escucha esa clase de personas. ¡Ah! ¡JENIFER! Es una linda vida, ¿no? Ah, así. Si uno tiene plata como para alquilar departamentos de ese orden, ¿no? Claro. Pero, pues si no, uno vive... Si uno vive por en casero, no. Bueno... Eh... Alguien escribió eh, lo siguiente, un día una plancha que Utrilio arrojó al amante de su madre, eh, ah, un vecino escribió esto, estuve por matarme. El objeto atravesó mi ventana y aterrizó en mi mesa de dibujo, testimonio del vecino de enfrente. <risa> Otro vecino, Pierre Rabardy, vivía en el piso de arriba y una vez... Harto de tanto escándalo le gritó. Cállense o voy a empezar a los tiros desde el techo y no se callaron. Y entonces el tipo empezó a tirar para abajo, tiraba claro. al piso, empezaba las balas. Entonces subieron los tres a lo de Rabardí y lo molieron a palos. <risa> <risa> Esperaron que descargara el arma. A mí me pasó un día, miren, le voy a contar una historia. Oh, Yo oh, nunca digo cosas personales. Pero, <risa> eh, total pasó tanto tiempo que ya lo puedo contar. No no voy a nombrar. Resulta que <risa> yo trabajaba man, hacía tra, hacía inglés. Entonces, uh -huh. trabajaba para una, una agencia, había ido a la agencia no me acuerdo para qué. Estaba yo hablando junto con dos amigos que también trabajaban para la agencia, estamos solos en una oficina, ya se habían ido todos. Y este tipo estaba esperando a Pongamos su novia, su amante, su pareja, no lo sé. Y en eso aparece ¿eh? esta pareja, ahora ¿eh? oh, te... y salen al pasillo los dos. Y salen, salen al pasillo nosotros nos quedamos en la oficina ¿eh? con el otro amigo hablándose, no teníamos nada que hacer. Y en el colmo del aburrimiento se abre la puerta y entra este muchacho, ¿eh? y atrás la mina. Oh. Y este muchacho se va a pasillo adelante y la mina agarra un cenicero, de esos que parecen eh, fondo de sifones. Sí. Y se lo tiró. Oh. Y se lo tiró y yo me me tuve que agachar. Pasó como pedrado. ¡Guau! ¡Bum! Se estrelló. Así. Esta es la única vez que me vi envuelto, involucrado en una pelea de pareja con elementos arrojadizos claro. Que es, que es clásica En las historietas, en la televisión eh, Yo nunca la había así tan Justamente con un cenicero Que era lo más apropiado Yo si hubiera sido la mina también le tiro con el cenicero Claro, díganle a Susana eh, Muy bien ¿Qué le pasó? Eh, Bueno este Utrilio era muy borracho uh -huh. Pero muy borracho Dicen que la responsable de su alcoholismo Fue la abuela porque cuando era chico, para que se durmiera sin dificult sin dificultad, le echaban un vaso de vino en la sopa, le echaban. Y ya le empezó a gustar, vio cómo es, raro. Utrillo se vestía como un vagabundo e iba a un bar distinto todos los días. Modigliani, que era su amigo, eh, decía que uno podía emborracharse con solo tocar a Utrillo. ¡Ja, decía Modi que si siempre terminaba en cana lo llevaban a la misma comisaría a la de la comisaría de la de Lambert eh, allí lo, los agentes lo, lo tenían en cana ¿no? y, y lo hacían pagar cierta es decir, lo dejaban en libertad si él condescendía a dibujar una acuarela o alguna cosita y se dibuja si alguna cosita y lo larga y eh, a tal punto que el jefe del el cuartel de la Rue Lambert... ...tenía siempre preparados papeles, lápices y pinceles... <risa> ...cuando caían cana a un lo hacían pintar un cacho, ¿no? Tanto es así que varios agentes de esta comisaría... ...acabaron poseyendo hermosas colecciones... ...y algunas de ellas se vendieron por millones de dólares en 1961. Mirá vos, te Esta señor. es una lección para los vigilantes claro de las distintas comiserías de, de la capital eh, que bien harían en cada vez que cae en cana un borracho hacerle pintar un cuadro en la esperanza que algún día que, que vaya, algún día, 40 años después, puedan venderse en millones de dólares. Un eh, policía llamado Guy y su esposa se convirtieron en tutores de Maurice en su juventud. ...lo hospedaron en su casa... ...se habían comprometido a vigilarlo un poco para que no hiciera barbaridades... ...y lo que hacían para impedirlo era encerrarlo directamente... ...incluso en un armario... ...porque al tipo por él le agarraban unas esbornias de tal magnitud... ...que se volvía loco... ...se pasaba pidiendo vino y golpeaba el suelo con una silla... ...si no se lo servían enseguida, ¿no? Eh, una vez desesperado porque no le traían alcohol... Se tomó cinco litros de colonia, se tomó, y un frasco de laca para uñas. Qué muchacho. Solía ir a los bares y antes de entrar, eh, mandaba pequeños mensajes, unos cartoncitos, eh, con, el, con algún dibujito. Y, y, a, y abajo una notita diciendo, ¿puedo entrar a tomar algo? Diciendo que, que iba a pagar con dibujitos. Bueno, eh, una vez conoció a la propietaria de uno de esos bares. El bar se llamaba La Belle Gabriel. Y solían visitarlo a ese bar, eh, que se llama Apollinaire, Picasso, Mac Jacob, todos esos tipos. La dueña se llamaba Marie Vissier. Y, y era según el propio Utrilio, morena, nalguda y pechugona. <risa> Parece que a los 28 años Utrilio era virgen, lo digo en otro orden de cosas. Cuando los asistentes del bar de Marie se emborrachaban, ella los abofeteaba y los sacaba a patadas, ella misma. ¿no? En muchas ocasiones Utrilio fue expulsado de esa manera. Y entonces se sentaba en la vereda, a veces durante horas, hasta que al, al amanecer Marie salía y lo dejaba entrar. ¿Eh? Se había enamorado Utrilio se había enamorado de Marí. Eh, y entonces un día se fue de la casa de aquel policía que lo protegía y se mudó a un apartamento justo encima, justo arriba del, del bar de Marí. Y, y apareció entonces otro destino para las obras de Utrilio, el bar, el boliche de Marí. Marí, enterada de las virtudes artísticas de Utrilio, le propuso una noche de amor por cada cuadro que él pintara. Vos, ¿eh? Y Utrilio aceptó Y muy pronto Marí tuvo docenas de paisajes De la época blanca de Utrilio, era más hermosa Para cubrir las paredes del bar Como el bar no era muy grande Utrilio para no terminar nunca con aquella relación Se afanaba los cuadros que él mismo pintaba <risa> Para hacer lugar Un día Marí dejó el bar para ir a hacer alguna cosa Y aprovechando su ausencia Utrilio pintó los baños con sus paisajes. Cuando María volvió, fue a utilizar los servicios y se manchó con pintura y furiosa echó a Utrilio, no sin antes obligarlo a despintar las paredes y los inodoros con nafta. Desde entonces no volvió a dejarse amar por Utrilio, ni siquiera él pudo convencerla con sus cuadros. Bueno, aquella conducta despreciable de esta mujer no, no hizo sino aumentar el amor de Utrilio. Y perdidamente enamorado, empezó a tener celos. Celos de todos aquellos con los que Marie, como dueña de un bar, eh, trataba. Con algunos bromeaba y con otros se acostaba, que quiere que le diga. Bueno, una vez a un tal Loyola, <risa> <no> sé, <risa> un amante de ella, le rompió la cabeza con una olla Debe ser uh, Juan Moya. <risa> Me cuentan que el cuñado de Juan Moya... ...lavaba los pinceles en una olla. Y su mujer, confundida por entero... ...con el agua que él usó, hizo el puchero. <risa> en todas partes se cuecen a En la Argentina se conocía mucho este... Claro, este verso, ahora no. Bueno, eh, otra vez le pegó una vieja sin querer, pero la vieja lo denunció y Utrilio fue procesado. Pero en la comisaría lo recibió su viejo protector y lo invitó a volver a vivir a su casa. Le cobró una pensión que Utrilio pagó con clases y cuadros. Eh, y cuadros El policía estaba convencido de que con un poco de entrenamiento conseguiría hacer eh, más o menos lo que hacía Utrilio y empezó a estudiar pintura. Utrilio corregía las obras de su anfitrión con notas tales como pasable, mis más sinceras felicitaciones a mi mejor alumno, etcétera, ¿no? Eh, y lo gracioso es que el policía aprendió en serio, pintó paisajes de Montmartre, y en 1954 figuraron esos paisajes en la exposición de imitaciones de Utrilio en el Gran Palais. Bueno, así se hizo el policía unos mangos con las obras de Utrilio, Eh, en 1918 vendió todas las obras a 200 francos cada una. Diez años más tarde, sus precios se multiplicaron por 100. Junto a su protector, Nutrillo tuvo una vida más tranquila. Se casó con Lucía, una señorita Lucía, y vivió hasta 1955, en mayores altibajos. Aunque le pagaron fortunas por sus obras, nunca recuperó las más importantes que eran justamente aquellas con las que había pagado algunas copas y alguna noche de amor. Y dice, esta es la historia, más que de Utrillo, del, de los malos negocios de Utrillo. Sí, claro, <risa> los pésimos negocios de Utrillo. Eh, pagando por un ferné, algo <risa> que, que hoy valería, no sé, 50 mil euros puede valer un, un Utrillo más o menos. Millones. Millones. Algunos valen millones, pero digo, un, sí. un dibujito... Un dibujito, sí, 50 meses. 50 meses, sí. un valer, sí, ¿no? Sí. Bueno, por un Fernet. Estaba <risa> <risa> caro el Fernet Frans. Vamos a dedicar esto a Modigliani, aquel que dibujaba medio como el greco, ¿no? Sí, este, figuras alargadas, con cogotes Claro, con cogotes largos. A, también al vigilante que se hizo pintor. Sí. Qué lindo el cuento del vigilante que se hizo pintor. <risa> Y, y a Utrilio, que aunque parezca ridículo o gracioso Encontró el mejor destino para sus obras de arte Que era el amor Después de todo, eh, obras de arte que van a parar a tu amor este, Está bien, ahora claro Hay cada amor, ¿no? <risa> eh, bueno. ¿Con qué podemos ilustrar eh, esta pequeña historia? ¿Fue ¿no? a la discoteca, Alejandro? Fui a la discoteca eh, Estaba totalmente encurda El <risa> tipo... El discotecario, y pudimos rajunear, sin embargo, un tango que se llama La Última Curda, que habrá sido, eh, no sabemos, no dice aquí cuál fue La Última Curda de Utrilio, porque en su casamiento con Lucía, con Lucía Valores, así se llamaba. Eh, no, no dice si siguió bebiendo, pero calculo que sí, a mí me parece Seguramente. Que sí. Conviene que sí. Podría haber sido quizás eh, cuando le pegó a la vieja, ¿no? Por ahí cuando le pegó a la vieja o cuando Marie resolvió una... una no sé, no sé. O tal vez fue el día antes de morir. Sí, sí, probablemente. ¿eh? El caso es que dedicado a la última curda de Utrilio, la primera evidentemente... Fue con el vino que la abuela la echaba en la sopa. Escucharemos entonces la última curda en la versión instrumental de don Horacio Salgan. Adelante. Llevamos en la venganza, será terrible la última curda en la versión de don Horacio Saledán.